Que vimos todos los jalves n en mayor o menor medida y que a veces las denuncias están hechas, pero desgraciadamente no hay medidas concretas en lo que hace al uso de, de digamos, herbicidas, veneno, veneno concretamente. Y un amigazo, Juan Castaño, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola, Américo. ¿Cómo andás, querido? No, vamos a hablar de un, un tema que te pasó anoche, concretamente. Vos vivís en el barrio de la u o n g y así, creo que, que, que siete y media de la tarde aproximadamente. Sí, siete, siete y media de la tarde había sido que un olor a, a, a, a, a, a veneno que tiran cuando fumigan, todas esas cosas. Era impresionante el olor a, a, a, a eso, a, a fumigación así, afuera, dentro de la casa. Eh, no, vos sabés que nos no agarró un, unos dolores de cabeza terribles. Y, y bueno, quería, quería comentarte esto, porque, no sé, ...que para que tomen medidas, porque yo sé que hace mucho que esto viene pasando y, qué sé yo, y veo que no hay ninguna solución o nadie se pone a hacer las cosas como tienen que hacer, hacer cumplir las leyes, porque según dice n que hay leyes, Para, para, para、eh, la zona urbana no se puede fumigar, gente d a aquello, pero sin embargo no le dan bolilla a nadie, ¿eh? hacen lo que quieren, parece. Sí, efectivamente. Mira, yo hace c u a t r o cinco meses p a r t i c i p a b a en u n reunión de consejos, fue un grupo que se llama p a d r e de Fumigar, vecinos, porque también en la zona ya, el barrio Santa Marita al fondo, también está pasando lo mismo, y ahí está, saben quién es y todo que fumiga, y bueno, pero la, los c o n c e j a l e s quedaron a hacer. Una serie de medidas, se habló con el intendente, qué es lo que pasó, pero digamos que esta situación desgraciadamente continúa, y vos lo estás diciendo también.、Eh, digamos, la municipalidad, el consejo tiene que quitar una ordenanza que sea directamente, y después te faltan los controles, porque vos podés tener 50.000 leyes, pero si no tenés los controles no podés hacer nada. Por supuesto, querido, por supuesto, los controles tienen que estar para eso, porque al a la final nos están envenenando a todos, ¿me entendés? Y no es el caso eso. Porque después vienen los problemas de enfermedades, por todas esas cosas, y, y después, ¿quién, quién, ¿quién? Nadie va a decir, che, Juan, te, nos enteramos que si es, te venimos a ayudar porque tienes este problema de、sí. salud por, por, sí, por sí, las sí. fumigaciones, nada, nada, hermano, arrelate y, y reventar, si tienes que reventar, no es eso, ¿me entendés? Nosotros nosotros creo que tenemos derecho a, a vivir de otra manera, ¿me entendés? Y... y El consejo, la, la municipalidad, nosotros pagamos impuestos, vivimos aquí, todo en orden. Si vos no pagas, te joden, te l l a m a la atención. Pero a esa gente aparentemente no le llama la atención nadie, ¿me entendés? Y creo que no es así. Coincido i m totalmente, Juan, agradecido por el llamado y una forma también de expresarse, también una forma de denunciar y para que tomemos conciencia que aquello que le pasa a esto también tiene que hablar. No te digo si en esta radio, cualquier radio, o expresarse públicamente para que también a los que hacen este, este, este tema de fumigar le d é un poquito de vergüenza. No le importa a la gente, le importa, lo único que le importa es ganar más plata, más plata, y lo que significa fundamentalmente matar al resto de, la, de lo que se vive, en este caso la población. n o Sí, sí, sí, olvídate, olvídate, hermano. A donde hay interés de plata, no le interesa al ser humano, ¿eh? quédate tranquilo, ¿eh? Quédate tranquilo, pasa eso. Y entonces, viejo, las autoridades tienen que, para, tienen que estar para eso: para decir, no, señor, usted no puede fumigar hasta, hasta X kilómetros, o no é sé, no sé cómo es la ley. Era m e t r era o metro, pero ahora no hay, no hay ni una ni la otra. Hay una, una ordenanza que prevé tantos metros y otra ordenanza que hicieron la gente del campo, y la están las dos ordenanzas la durmiendo en el Consejo hace años, y no hay nada que prevea esto, desgraciadamente, y no hay control. Esto no es de ahora, es de antes también. ¿eh? No, no, no, no, sí, yo sé que eso viene de hace mucho sí, tiempo. Sí, por eso. Y, pero tienen que hacer algo, tienen、mm. que hacer algo, porque hay, hay, hay criaturas, bueno, nosotros la gente, la, la gente mayor, gente、sí. grande, que ya tenemos siempre algunos problemas de salud, y todavía te vienen a, a fumigar aquí, a. a sí, están pa, sembrando pa, pa, aquí a. a d o l c a e pasando la calle. A de la 200 calle. metros de mi, de, de mi casa, loco, están sembrando. Claro. Eh, ¿Me entendés? Y no es así. Fumigan y que se mueran todos. Que, que, que revienten, que tienen que reventar. Loco, no es. Y buscan el horario. Lo hacen de noche para que no, no, no, no, no, digamos, que no lo controlen. Lo que habría que hacer es una denuncia policial como mínimo. Pero ¿viste? hay que ver dónde es, quién es y hacer la denuncia policial. Ese、sí, es pero, el primer sí, paso. Pero después hay un...、eh, legalmente ¿Es legalmente así? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo, yo, yo sé que hay. Eh, hay una ley, pero ¿qué pasa? Na, no, nadie lo hace cumplir y si, si agarran a alguien, siempre、mm. hay Agarrame, un arreglito ahí. Capaz que arranca el que maneja la máquina, que es un pobre m o s igual que o, nosotros. Olvidar, <ríe> Juancito,、sí. pues、un abrazo grande. Vamos con un tema musical tuyo para despedirte. Dale, muchas querido, gracias. ¿eh? Un abrazo a vos y a la audiencia que andan bien.、Bueno, ahí chau, estuvo chau. lo que significa fumigación. Ya sabemos lo que pasa en Galve y estamos dormidos, estamos dormidos.